Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net ¿Qué vas a aprender hoy? Hoy vas a aprender una expresión muy curiosa del español. Una expresión que utiliza no una, no dos, sino tres veces el mismo verón. Sorprendente, ¿verdad? Además, te voy a explicar una costumbre cultural curiosa de los españoles. Si no lo has hecho ya, suscríbete durante la presentación. La expresión me voy a ir yendo es bastante utilizada en español. Para comprender qué significa y cuándo lo utilizamos, lo mejor es que te explique una historia. De esta forma escucharás la expresión en un contexto y tu memoria podrá relacionarla con las situaciones en las que se utiliza. Es muy importante hacer esto mmm, si quieres aprender español de una forma efectiva, así que un poco más adelante te contaré otra pequeña historia en la que se utiliza la expresión me voy a ir yendo, para que aprendas mmm, su significado en contexto. Si aprendes español y te gustan estas lecciones, puedes conseguir los audiobooks de Spanish Podcast. Seguro que te gustan. Puedes conseguir los audiobooks con las lecciones del podcast. Estos audiobooks tienen las lecciones del podcast en formato mp3 y las transcripciones en formato pdf y libro electrónico. De esta forma podrás llevarlas a cualquier lugar. También puedes conseguir el aprendizaje descomplicado. Este audiobook en español te ayudará a mejorar tu español mientras aprendes cosas interesantes sobre el aprendizaje y la educación. Con este audiobook descubrirás trucos, consejos y técnicas especiales para ser un mejor estudiante y ser más eficiente. A lo mejor prefieres aprender español escuchando diálogos. Si es lo que quieres, el pack de diálogos es el audiobook para aprender español que te recomiendo. Este pack tiene diálogos sobre situaciones cotidianas de la vida. Cada diálogo tiene una lección en la que te explicamos las cosas más difíciles, el vocabulario, las expresiones y muchas cosas interesantes. Además, cada diálogo tiene dos archivos adicionales para que practiques hablando. Te explicamos cómo usarlo en la guía de aprendizaje. Echa un vistazo. Vuelvo a la expresión del vídeo me voy a ir yendo. ¿Qué tiene de especial? Como te dije al principio, esta expresión utiliza tres veces el mismo verbo. Parece increíble, pero es así. La expresión utiliza voy, ir y yendo. Estas son tres formas verbales del verbo ir. Voy es el presente de indicativo, ir es el infinitivo, yendo es el gerundio. Ya sabes que el verbo ir es irregular así que pueden parecer tres verbos diferentes, pero no. Estas tres palabras son el verbo ir. Me voy a ir yendo es una expresión que utilizamos en español cuando nos estamos despidiendo. Cuando estás eh, con otra persona o con otras personas en algún momento tendrás que ir a otro lugar, tendrás que despedirte de esas personas. Pues bien, cuando se acerca ese momento solemos decir esta expresión, me voy a ir yendo. Esta expresión la utilizamos para informar a las otras personas de que tienes que irte, que no puedes estar allí más tiempo. Bueno, esto es algo cultural. Las despedidas de los españoles suelen ser bastante largas. Es muy habitual que alguien te diga que tiene que irse y al final estéis hablando otros 30 minutos más. Esto es muy, pero que muy habitual. ¿Por qué ocurre esto? Cuando estamos con otras personas y estamos a gusto, cuando estamos con gente a la que queremos, Nos cuesta mucho esfuerzo despedirnos, así que cuando alguien dice que tiene que irse, al final está allí un rato más. Esto solo lo hacemos con la familia o con los amigos, cuando hay intimidad. Por eso, si estás con españoles y alguien dice me voy a ir yendo o informa de que se tiene que ir, ya sabes que probablemente estará allí varios minutos más. Explico esto porque en algunos países, cuando la gente se despide, se va y ya está. En España no suele ocurrir esto. Lo más habitual, cuando estás con la gente a la que quieres, es que la despedida sea muy larga. <risas> Te voy a contar una pequeña historia para que escuches la expresión en un contexto de esta forma la relacionarás con una situación y será más fácil para ti. Además, de esta forma puedes practicar una de las técnicas más poderosas para hablar español mejor, la imitación. Escucha atentamente. Carlos es un chico de 25 años. Es un chico alto, delgado y tiene el pelo de color castaño. Actualmente Carlos está estudiando medicina desde pequeño quiso ser médico. Carlos ha quedado con sus amigos esta noche, ha terminado los exámenes y necesita despejarse un poco, salir de fiesta. A las 10 de la noche, Carlos y sus amigos van a un bar para tomar algunas tapas y beber algunas cervezas. Cuando terminan, tienen ganas de bailar un poco, así que van a una discoteca que está de moda en la ciudad. A las 3 de la mañana, Carlos ya está muy cansado, así que decide irse a casa. Le dice a sus amigos, me voy a ir yendo, estoy muy cansado. Con esta frase, Carlos quiere decir que está cansado, que necesita dormir y descansar, así que ha decidido irse ya. Sin embargo, sus amigos le intentan convencer de que se quede un poco más de tiempo. Carlos insiste en que quiere ir a su casa porque ya está súper cansado. Carlos y sus amigos salen fuera de la discoteca para poder hablar tranquilamente y despedirse. Allí, en la puerta de la discoteca, pasan 30 minutos hablando. Finalmente, Carlos se va a su casa. Vamos a practicar la pronunciación de la expresión. No es muy complicada, pero este ejercicio también te ayudará a memorizarla. Repite después de mí. Me voy a ir yendo. Me voy a ir yendo. Me voy a ir yendo. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado esta lección de español. Si es así, por favor, dale al botón de me gusta. Esto ayuda a que otras personas descubran el canal. Si tienes dudas o quieres enviar cualquier mensaje, puedes hacerlo en los comentarios o con el formulario de contacto de nuestra web. Hay enlaces en la descripción del vídeo. Recuerda echar un vistazo a los audiobooks. Seguro que alguno te interesa. Además, si consigues alguno, nos ayudas a seguir creando lecciones como estas. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.